eh haciendo alusión a George W Bush pero es extensivo eh escuchamos ahora Jorge W Horacio Fontova por la otra oreja yas come das un sur pa T Tar ngë tazi, T хозя taj t20 tjere Gsta taj shu të duñë tukke le t'jείënnë TENT trees fr approved Om së n'a ellerumë, G2Q të që të shkotënTY eit në legë t literë qtëQ G12 K4 Në manjë djahlë k Êr sh 절대 në f kendë G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 Jac Daniel te abandonó veo tu tumba inenú una flor Jorge D.B. la puta que te parió falta que pagues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 De Leo Maslia por Horacio Fontoa. Un clásico, ¿eh? Agua podrida. Hablando del atanticazo. Agua podrida estancada reciente. Ahí está. Agua podrida pescado. Con toda. Agua podrida. Agua podrida. La otra oreja. Agua podrida tapada. need that torch Recibimos al barco que empieza a ser frágil aquí en Mar del Plata, de Los Piojos, por Fontoba. Agua, agua. como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en mar. Kjero që me hagas cosquillas Simepre sonido sonriente Dame që es grande mjë confusion K User KNet As ljën As ljën Yes As ljën As ljën He E Më ifdan 4 As ljën As ljën As ljën At ljën As të Ruzad Als ljë i shou Arvee As ljën Arnë As ljën As ljmë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 Ahí está por la otra oreja yeah, African Soul Por una educación digna pública gratuita cantando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 Sabiéndose que es a trechos y no hacen el sordo mundo cuando se presenta el lecho. Había una más a del conocido del silencio. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que Amarillus libertarjës, iqalke lus elementos, kare me sa malakosa, ke rima le esperimentos, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, lai. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro. Nel confessorio e a tene l'ombre un carretto che goffando furcatorio Farò me son dalla cosa lo si prose spiega pro Megusto la z studentesse si marcion sopra la ruina con le banderazze in alto fatto dalla studentina Son que me cocido doctores, cirujanos y dentistas. Para mismala cosa viva los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra lleva hollas de lucencia. Ora signoras la penitencia carissimo Escuchamos un grupo de Colombia y de Argentina. Este grupo, una banda de rock altalternativo que mezcla el punk, el reggae, el party y el hip hop. Y escuchamos De Che Ciudadca Almas Rebeldes. Grita más fuerte, despiértense. Almas Rebeldes, levántense. Grita más fuerte, despiértense. Almas Rebeldes, levántense. Grita más fuerte, despiértense. Agarro el micrófono hablando lo que sé Toda realidad que parece que usted no ve Lo que tengo es lo no que ves, pero na' hay pranima no da' que ve Agarro el micrófono hablando lo que sé Toda la realidad que parece que usted no ve Hay un Red, hay un Red, hay un Red Con la cumbia reggae Que todo el mundo es independiente Que todo el mundo es independiente Haz más rebelde, levántense. Griten más fuerte, despiértense. Haz más rebelde, levántense. Griten más fuerte, comuniquen que pensar, oh. para que te das bien lo que pasa en la ciudad, oh. vas a la calle y no puedes tocar, oh. viene la policía a tu guitarra al secuestrar, oh. ¿cuál es tu oh. problema? Digo, digo, digo la verdad, digo, digo, digo lo digo. que quiero, no me vas a hacer callar, digo, digo, no hay conciencia, solo sabe disparar, digo, digo, digo, una masacre no vas a justificar, alma rebelde, levántense, digo, digo lo que quiero, no me vas a hacer callar, alma rebelde, levántense, Tico, tico, no hay conciencia, si uno sabe disparar. Al más rebelde, levántese. Tico, tico, una masacre no vas a justificar. Grifes más fuerte, comuníquese. Bum, papay, bim, papay, bim, papay, bim, papay, bim, papay, bim, papay. Estás escuchando según la otra oreja. En un ladito seguimos.